Biotz barroan zuretzal, zuretzal gordea. torri hona eta konta iguzu nolakoa den handik bizitza hemen goboan zaitu zure irribarreago goboan dugu urte luzeak paixatu dira galdu dituzun momentu gozoa kamai dira. Talor de Ardira Miya ka momento a jots sous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 ma mentuasak zturetzal galdek a lékjogó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 Pues ibai, es que ricasco por haber atendido los eh, el teléfono de Berrioza y Ratia de Uskal Música. Muy bien a ti. Y nada, que nos vemos en los próximos conciertos y en ese concierto especial de las 10 y 10:15 de la mañana en el Ona es el 19 <risa> de octubre. Vale, vale, si la gente madruga, <risa> si la gente madruga y se arriba, nosotros os encantaos. Pues ibai, es que ricasco y a ver si el año que viene en vez de, de por teléfono te vienes por aquí y nos cuentas el tercer disco. A ver si me pasa así. <risa> Venga, que casco. Bueno, aur Vira Yo políticari lleges hai tu te maite warga gloria estarela regale rria de nada tu godu ta cosene libre visida eguia ga su